Y tú, Lulu, ¿qué cosas no dejarías hacer en la vida? Yo, ir a un concierto de mi grupo preferido, saltar en paracaídas, ver a mis amigos. Pues yo, tengo una. Contratar Infinitum, ahora desde 251.90 pesos al mes. incluido